Nos ah, íbamos a ir y llegamos al balcón de la Ramírez. Te vimos. ¿no? ¿Quién y gritamos ¿quién es? No sabían si era Eva Perón, Lady Di, <risa> Lady Gaga, Lady Gaga. No te confundieron. Estaba con el chipa en la boca. El chico, con la boca llena, todo. Y un vaso. ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Nothing ah, Menstrual. Nothing Menstrual. Menstrual. Menstrual. Naty mental. <risa> <risa> siempre natural ¿Cómo estás? me encanta el nombre de How, yo creo que una de las cosas que más me gustó cuando me convocaron para este evento eh, fue el nombre Jauría Mutante Jauría, me encanta el nombre Mutante me gusta más yo tengo unos vecinos en frente de casa que es un hotel que es mucho subsidio habitacional y son chicos claro que viven en habitaciones yo también vivo en una habitación pequeña pero sola pero hay chicos que por ahí viven una familia entera en una habitación entonces se la pasan mucho en la calle y entre ellos se dicen mutantes Mutante. uno de los uno como de las of <risa> no, es de como una un, un, un ofensa y en la realidad ¿entendés? yo creo que tienes más realidad la verdad callate, mutante pero vos vieras quién le dice mutante a quién, o sea vos decís Dios mío, quién es más mutante, ¿Quién es más mutante? se luchan, luchan por eso si no sos mutante, ¿qué será? es como que no, no. es ¡Eh, mutante así, muy la verdad que Es muy, me gustó el nombre. es muy Me encantó, me encantó. ¿No habías venido ya antes al festival? ¿Es la primera vez? Es la primera vez, es mi primera vez. ¿Pero sí has estado otra alguna otra vez en el Oiga Vásquez? Mm, que yo recuerde, no, pero bueno. Yo <risa> soy de qué? memoria. soy Tengo memoria de mutante. Soy MM, memoria de mutante. He estado en La Plata, he estado en la Feria del Libro. He estado en un lugar hermoso, que no me acuerdo dónde era. Que era un lugar como abajo, que después se vio una escalera y tenía una arriba, como con mucha planta, mucha cosa. Yo creo que te vi Ay, una vez que abullendo. viniste a, pre a presentar tu película. Cerra la puerta, por favor. Sí. Eh, que también abordabas la cuestión habitacional, si se quiere. ¿Es eh, mía? Sí. No sé si en el pasaje Ardo Rocha, pero hace mucho, mucho. no sé Éramos cuánto, chicas. ¿Cuántos años tiene tu película? No es mi película, pero de todos modos... Eh, no sé cuántos años. Tengo un problema con los años. No con los años que tengo, pero... Eh, tengo un tema... la Odio la matemática y odio o sea, cuántos años hace. ¿Cuántos años hace? Bueno, ¿Qué bueno. sé yo? Yo los libros sé cuánto hace que los escribí cuando leo el libro y ¿El libro? digo la edición. Año de edición. Pero si cuánto hace que escribí continuadísimo, no me acuerdo. ¿Y qué viniste a hacer a Dejauría? No me acuerdo. <risa> no, vine a leer, a recitar, a hablar interactuar en general yo, yo yo en general es como que leo mis textos y siempre eh, es como que van acompañados de algo no es leerte de lo que viste que no? en ese momento si, sí, no es como viste esos recitales de poesía que te querés sí. pegar un corchazo en la sí. concha si tenés concha ¿no? Eh no Viste que mucho mucha cosas de... Y por ahí lo tienen armado. No, viste que hay muchas cosas de poeta, esa cosa de poeta, que se lee 15 poemas, todos leídos igual, <risa> y son aburridísimos. Soporíferos. Sí. Ay, no, sí, sí. Pegas un tiro. No, oh, no nos peguemos más tiros. No, <risa> Así que bueno, vas a leer, no sabemos qué. Sí, sí traje batido de trolo y ser recuperada. ¿Y los libros los podemos conseguir acá? O... No. ¿Dónde los podemos conseguir ponerle si queremos...? Eh, se consiguen mucho por Mercado Libre. Están todos en Mercado Libre. El Me Cago Libre. Me cago Libre. Me Libre. O es Mujer Pero aparte, bueno, eh, yo tengo una librería muy amiga, de, o sea, de amigos en San Telmo, y también podemos hacer un teje para conseguir ahí libros. Porque por ahí hay gente que le gusta lo que veo ahí, y viste que siempre decís, ¡Ay, el libro! ¿Dónde lo puedo ¡Ay, ah, el libro conseguir? dónde está! si sí, lo que pasa es que yo ya, bueno, lo redité varias veces sin Ahora ahora puede ser que tenga una suerte económica y puede haber de reeditar algo. Pero se reeditó varias veces, por suerte. ¿Qué vas a reeditar? Sí, sí, no, digo, reeditar esos libros, pero aparte estoy con ganas de reeditar algo nuevo. Ah, bien. ¿También poesía? Eh, ¿Qué preguntonas sos? No, no. <risa> Alguna cosa... Me encanta esa cosa variadita. Algún variadito. Y... Y tengo ahí como en la gatera algo que me, me escribí durante la... Lo tenía en la cabeza ya y lo escribí durante la pandemia. Durante la primera y la segunda, que es algo que me, que me gusta mucho. Que me gusta mucho a mí, que me hizo llorar mucho, que me hizo sentir un montón. Que me que dista bastante lo que escribí antes y es como una cosa que fue una situación especial de pandemia. Eh, y a veces lloraba mientras escribía porque nunca dejas de estar lejos de lo que escribís sí. escribí y durante la pandemia bien? durante la pandemia estuve la primera etapa complicada porque a mí nunca me gustaron me gustó que me manden fue una actitud que tengo como no no no como de, de boluda ni de hacerme la linda sino que es algo que tiene que ver con con una cuestión familiar, con una madre autoritaria y estar luchando desde siempre con esa autoridad y ya te queda el vicio, ¿viste? Entonces cualquier autoridad... Sí. Es muy terapéutico lo que digo, pero es muy así, es muy como... Pero si sí. mi mamá decía que, que no, aunque fuera bueno ese no, digo, ¡sí! ¿Entendés? Entonces es como que a veces ni, ni sé lo que me están diciendo con lo contrario. Sí. Entonces era como que, era eso, era no... Y fue particular y fue fuerte. Ah, fue fuerte porque ahí realmente estaban diciendo lo que tenés que hacer. Sí. Tenés que ponerte barbijo. ¿Quién mierda sos para decirme que te pongas? Aparte te volvían loca porque tenías que ponerte barbijo. Después te decían que el barbijo era malo, que juntaba bacterias. Después te decían que te pongas alcohol. Después decían que el alcohol te arruinaba los riñones. Pero son unos hijos de puta. ¿Lo ¿No entendés? Sí. Así que y en eso que escribiste que fue que canalizaste más un poco No, en el... eso que escribí no sé, algún día lo leas, es, es, es muy poético. Es como una es una novela, pero no lo es porque entra es como un diario de una chica, una chica chica que está en un lugar desolado eh, con una familia bastante chota. Bueno, Que puede sonar cliché, pero está escrito de una manera que no es cliché. Está escrito, cómo decirte, eh, es como una piba chica, pero con un cerebro grande, con un con mucho sentimiento, con mucha con mucho todo el tiempo maquinándola, ¿entendés? todo el tiempo pensando, todo el tiempo elaborando, todo el tiempo craneando, todo el tiempo los por qué, los por qué, los por qué, pero no el porqué de, del niño, la del por qué. Es muy... no sé, me dan ganas de llorar. No, no, a llorar. no, no llores. Se me la pintura. Pero te quiero bueno, decir... Bueno, qué lindo que... ¿no? El por qué, el personaje, claro, el personaje es como... Una de las labores que tiene en el campo, vive en el campo, es cuidar a los cerdos. Entonces ella compara el amor de la chancha hacia sus chanchitos y el desamor de su madre a ella, ¿no? ¿Mm? Entonces, de en adelante, todo, todo es de, una mierda. De, digamos. <risa> Más no o menos. sé si es una mierda, pero... Lo bueno es que el personaje no es un personaje... Es, es difícil, es raro, porque no es un personaje negativo. O sea, es como que se pregunta el porqué de las cosas no está no es quejosa no está, está diciendo ay, porque a mí, porque a mí, porque a mí porque me pasó a mí porque me... entendés es como que no y bueno, digo muy yo y bueno, cuando escribís a veces son muy vos y por eso sí. te estás cagando la vida <risa> sola <risa> bueno, qué bien Nati te eh... sí, no. va a llamar la niña cerda la niña cerda eres una cerda Me es encanta. una auténtica cerda me sí, lo soy Ah Nancy. sí, me encantan los doblajes de las películas porno Y de Divine A Divine hay que verla doblada en español ¿Vieron a Divine alguna vez? Sí, sí, sí pero visto. nunca doblada al español Doblada en español es doblemente <risa> genial Porque es así guarra Y es asquerosa Pero así en gallego Y sabes que me quedé pensando eh, ¿Qué que... victoria que te haya quedado pensando? Visten, sí, sí Es una victoria <risa> Es una victoria Eh, más a esta hora. Eh, que es tu primera vez en la Dejauría Mutante y hoy estábamos hablando de poderes mutantes. ¿Qué poder mutante te gustaría tener a vos? Ponele, si podías tener un poder mutante. Un cambio en el ser, mutar. ¿A qué te referís con poder Un poder, poder mutante, mutante? ponele que yo, tener poder mutante de señalar a alguien y que flote en el aire. Por ejemplo, puede ser un poder mutante. Un poder mutante puede ser, a mí me encantaría tener el poder mutante de pensar y que no sé, todas sean veganas mañana. Ay, no, qué poder mutante Bueno, eso es lo que yo quiero. Vueltas sigues este lugar y qué voy a comer. Te regalan comida de mayonesa vegana, chipa veganos, todo vegano. ¿Qué pasa? Que todo vegano, loco. Mi mejor amiga es vegana No puedo un puto peruano tranquila Porque no come peruano porque no Llevo acá mayonesa vegana En un bar, en un festival vos, qué, Ay, ¿Quién mierda es, este, es vegano este, acá? Todo vegano en la está plata. muy rico Está riquísimo igual, está riquísimo, igual. Ahora me parece que cuando, cuando actúe Le va a quedar algún choclo en el ojo a alguien Porque me voy a clavar, Ahora me clavé una me voy a Nati, llegaste y manoteaste el de José barra ¿Lo leías sí, mucho? Amo. Sí, lo leí mira José barra para mí Yo no soy muy muy leída, pero eh, al contrario de lo que pensaban al principio de mi primer libro, que la gente pensaba que era, era la traba que escribe, en ese momento era la traba que escribe, claro. no la que chupa pija nada más, escribe además. Sabe escribir. Y entonces eh, leo muy poco. Y a veces la gente razona raro porque los intelectuales piensan que vos tenés que leer mucho para escribir bien. Y yo los cagué pues yo no leí un sorete, <risa> yo leía conín tellado, ¿me entendés? Y conín tellado es la base de todo. ¿Entendés? De todo lo que de lo que podés leer. Entonces a José, a José Barra fue un amor, porque yo me enamoro de lo que leo, y si no me enamoro, no pasa nada. Y él lo leí, porque me lo regaló un amigo de La Libre. Yo fui un día dije, ¿tenés un libro para putos? pensando que me iba a dar el mío. Entonces me dio el de José Barra y me dijo, léete esto. Leí Plástico Cruel, me quedé loca, más loca, y me lo comí otra ah. cosa que me comí y me voy a la semana siguiente a Mar del Plata a leer y había un borrachito en la barra y se acerca y me dice eh, hola, le mando un saludo a los chicos de la libre y le digo, ¿vos quién sos? Me dice, yo le edito lo, lo de José Barra me dijo, si estás mañana te traigo todo lo que edité y me trajo todos los libros de Barra así que me fui a, fui a Buenos Aires y me leí todo de Barra y me, no hay uno que no me guste sí, hice manuelos. mucho hice mucho, mucho, hice mucho hice mucho Baleana, sí. Y en Plástico Cruel tiene un niño cerdo, como tu niña cerda también. No, no es un niño cerdo. No es, un, pero... es un hombre, es un Axel el cerdo. Axel el cerdo. Sí, pero es otra es otra variante, sí. Es encantador, Axel el cerdo es encantador. Ella bueno, José Barras encantador. Igual viste que José Barra tiene muchas cosas muy diferentes, pero a la vez atravesadas todas por el amor, ¿no? De una sí. forma u otra. Es muy pero muy versátil ¿no? él también. No sé eso, no lo conozco en la intimidad Sí, puede ser ¿verdad? Sí, sí, lees a bueno es una bueno, cosa ¿viste? Tiene, no, Además de su obra, como un montón de cosas hacía Que estaba en la tele, que escribía que producía, Ah, sí, que Canela, animaba, hizo guiones de Canela Hacía Canela, trabajaba con es? Sofovich Escribía a Patrick Ocruel Hacía guiones de Canela La conozco a Canela Porque tenés, 15 años. tenés no, no 15 años No, no tengo 15 años. La conozco a Canela <ríe> ¿Cómo? La conozco a Canela La la conocí, obvio. Hay que edulcorar a Canela Es como sí. la mamá televisión <risa> era como, era como Es el... difícil Imaginárselo a José Baja La barra con Canela Ahí, ¿no? sí. Pero esa es la versatilidad Si escribís para Canela, escribís cualquier sí, cosa está. Sí, está. <risa> Yo quería buscar acá bueno, pero no, no lo Sí, búscalo eh, en, en Obsesión de Vivir Yo creo que está Hay un texto que se llama ¿Quién nos salvará de la noche? No lo voy a encontrar acá así que no perdamos tiempo sigamos sí, ¿qué claro. otros escritores, Nati? me gusta la poética de Marosa de Giorgio me encanta Marosa me gusta bueno, Marosa se escribió mucho en el bosque así que ella tiene como una magia permanente con la naturaleza, todo se transforma, todas las sí, es todas las plantas eh, se transforman en órganos sexuales, te entra una margarita por el horto. Me orto. quedó como grabada de sus lecturas una imagen de, en algún texto, eh, una chica que tiene como una pollera de vulvas, eh, cuando hablabas así de, de los órganos ¿Sí? sexuales. Sí. Y con la, cuando escribe la hija del diablo se casa, que dice su himen cayó roto, se yo un leve bramido genial eh, La pizar la tuve muchos años en mi mesa de luz Cuando era puta deprimida así, tipo, puta, Puto que no era puto Entonces no sabía qué hacer con el mundo Cuando sos el puto solo del mundo Que si yo soy un puto solo ¿Qué voy a hacer tan solo en este mundo? ¿Dónde habrá otro puto? Hasta que pisás un boliche y ¿sí? ¿Para qué hay tanto puto? La concha del alón tanto, tanto dolor al pedo Tanto sufrir al pedo Qué horror me pasó, pero esa soledad del puto es la soledad del pobre triste puto ¿viste? que está solo sí, ahora viste que, que está en las redes sociales que es distinto para las, los chicos y más sí, jóvenes sí. Sí, pero yo creo que yo creo que puede pasar en algún lugar remoto de, sí. de, de, del país ¿no? sí. porque nosotros, eh, como que el mundo occidental es muy pedante, ¿viste? es como que creemos que somos solo nosotros en el sí. mundo pero realmente hay gente que la debe sufrir horrible por más que sea 2020 o sea, imagínate sí. en África Sí. En África estaban, estaba viendo, yo no tengo televisión, entonces veo mucho YouTube, y veía un documental de África de la llegada de los medios de comunicación yanquis evangelistas a las radios de África, porque tenían plata y copan las radios. Son radios evangelistas que adoctrinan al, al, a la gente para la que gente. mate a los putos. Sí mate a su vecino puto, uh -huh. si tiene un puto matelo, ¿entendés? Sí, prácticamente sí. es que hay, hay lugares en el mundo donde es ilegal, vos, es ¿entendés? Legal, ¿no? es o sea que una una como occidental, sí. bueno porque nosotros estamos libres, nosotros somos divinas no, nosotros, nosotros nos, nos rompen el culo acá. cuando queremos pero somos re egoístas, no es, es como, pasan mil cosas más sí. Sí. y acá mismo sí, acá ¿entendés? mismo sí. porque, otra cosa la victimización del puto o la victimización de la travesti me parece que hay que dejarse de joder, de joder con eso porque la otra vez mataron al pibe ese de tres tiros, en la cabeza sí. pero ni puto ni travesti ¿entendés? entonces, es la, la, la maldad humana es, sí. escuché yo una sí. vez una frase de alguien que no sé me, no recuerdo quién era que dijo, el hombre solo evoluciona tecnológicamente y yo dije, esa frase la voy a hacer mía porque es genial, es verdad total el hombre evoluciona solo tecnológicamente sí. y no hay vuelta, ¿eh? Y no me la discutas porque es así pues es una película del, una serie del medioevo éramos igual somos iguales de animales nada más que con armas más sofisticadas lo que quieras con vacunas con, con grosos, lo que sea sí. vacuna de carne no sé <risa> eso hubo siempre y eso hubo siempre también te gusta participar de estos festivales donde está lleno de puto, de muestras de tortas o, pre o preferís otros cómo es eso no mira yo participo donde sea No, no me inviten no, no, no, no, no, no, ojito ¿eh? hay, lugar, hay lugares que no me invitan lo que tiene de bueno mi lo que escribo es que tiene como su perfil tan claro que es como que yo cuando es como cuando me puse a escribir dije, bueno, el que lee esto tiene que ser del palo, pues si no es del palo o está vomitando, o está criticando o no lo lee, entonces eso está bueno también, es como que lo que escribís hace que te identifique como persona también porque es como muy carnal, muy verdad, muy visceral. Entonces, el que te sigue o el que se acerca o, o el que lo comparte es alguien que, sin dudas, está todo bien. Sí, conectó con eso. Exacto. ¿Y qué te pasa con abrirte tanto cuando lees o cuando escribís? Ah, menos mal. ¿Por dónde va porque no te hagas la tonta? Después podemos llegar ahí, si querés. No, porque no te hagas la tonta. Eh... No, no me pasa, porque no siento que, que esté... O sea, me parece... O sea, soy así, no me... No sentís que te estás exponiendo de no, mal. No, no, no, no, no porque lo que no quiero exponer no lo pongo. ¿Entendés? Mm. Creo, que, eh, creo, que, creo que expongo a veces cosas que en realidad la gente no expone porque son tabúes, pero por ejemplo el tema de la mierda. El tema de la caca es un tabú, un tabú ridículo, pues todos cagamos. Entonces, ¿o quién no se cagó alguna vez? Encima, pero es un tabú. Ando a saber por qué. Sí. ¿Entendés? No expongo otras cosas que a lo mejor me parecen más importantes para mí, que sean que prefiero que sean intimidad. Claro. Pero cosas naturales me parece que no me, me extraña, me extraña araña. ¿Eh, viste que la gente Es raro, somos raros, somos, todos somos, somos raros, todos somos raros. ¿Me entendés? O sea, se callan mucho las cosas, la gente vive, la gente vive mal, mucha gente vive mal. La gente vive, la gente vive callada. Hablando de lo que no quiere, hablando de lo que no le interesa, escuchando a la gente que no le interesa, compartiendo momentos con gente que no le interesa, trabajando en lugares que no le interesa, haciendo una vida que no le interesa y por eso la gente está tan mal, tan loca, mucha gente violenta, mucha gente que estás ya en cualquier momento por cualquier cosa. ¿Entendés? Sí, sí. sí. No, estoy, no, no, no te estoy escuchando muy atentamente y te voy a mover ese libro. Te iba a decir si querías leer algo. Eh, quería encontrar, pero no fuiste capaz de ayudarme a buscarlo. ¿no? <risa> Ay, pero yo te lo busco. Eh, que nos hablará de la noche estará eh la parte de la letra dice un hijo de puta de edición caserita sí. muy caserita sí, sí. estamos muy en José Jauría Barra. Mutante la tercera edición de este festival Nati Mestruel está buscando un texto para leernos acá está ay, vamos, de José qué. Barra este texto es increíble ¿quién nos salvará de la noche? ¿cuál será la can... La... ay Dios ¿Quién... ¿quién nos salvará de la noche? ¿cuál será la caricia que aplaque nuestra locura? ¿quién intuirá la desesperación de los desvelados, nadie. Cuando amanezca solo pensaremos en beber algo caliente, en cepillarnos la dentadura y entre acciones cotidianas pasarán las horas sin que recordemos por un segundo siquiera el dolor de la noche inaguantable. Durante el día la soledad propia se confunde con la ajena, la estupidez matutina restaura la tristeza, la transforma con la ayuda de lentes ahumados, automóvil, maquillaje, ropa cara y noticias importantes, hasta el más imbécil de los hombres consiga disimular su tragedia. Y así todos olvidamos que el día no es más que un obturdido viaje hacia la noche. Por eso, cuando retornamos a ella, vuelve a sorprendernos desarmados. De ese modo, le resulta sencillo atormentarnos. La noche... Nos aguarda implacable con su artillería de silencios, insomnios, espejos, dudas y lamentos. Cuando la vigilia llega a su hartazgo, ensayará un signo de exclamación para gritar, ¡basta! Y como no habrá más eco que el de nuestra propia voz, pariremos lastimosamente un pequeño e infinito interrogante, ¿por qué? Después, la desolación. Nos quemará con su ácido humor las entrañas, las manos, los ojos, la garganta. Y si bien nadie tenerá caricia ni respuestas, nos quedaremos dormidos o por la disucesión impostergable nacerá un nuevo día. Y eso es lo más trágico. Ninguna pena es mortal. Ninguna angustia es definitivamente la última. Siempre hay un descanso, el día en el que caben todas las formas del engaño. La noche es un espejo de nitidez despiadada. Un espejo que nos enfrenta con lo que... Postergamos con aquello que quisimos Y no tuvimos el coraje de lograrlo En nuestra noche me no alcanza el mejor baúl de disfraces Somos lo que somos Y eso es lo que espanta La noche es el espejo De los deformes ¡Ah, Esa frase Eso lo hacía, yo lo agregaba a Un Increíble. espectáculo que hacía de Aleana Que Aleana es un libro fantástico También desbarra y me echaba con este texto y con la hija del diablo se casa de Marzo de George. Increíble, hermoso. Sí, la noche, ese es fantástico. de Aparte la, fantástico, te la sí. pone pa, de sí. la clava y ahí. Y te deja ahí, ¿viste? Te la deja, te la deja puesta. Sí, ja, ojalá. Sí. <risa> hermoso es barra. Hermoso es eh, barra. Hermoso, lo que tiene hermoso lo tiene de urbano, lo tiene de cercano, lo lee cualquiera, lo entiende cualquiera. Eso es... Eh, Es bondad. Sí, y autenticidad. Y, mucho, y autenticidad. Y mucho escritor está metido en el egoísmo de la academia... Ah. y la literatura y la palabra difícil y mostrar lo que estudió sí. en la novela que escribe entonces te hace un personaje que te cita a poetas y a filósofos y a ingenieros o sea, ah, no, tomé. Y la concha, decís, ¿qué mierda me importan los que se estudian? ¿lo habrá leído Canela? Canela, agachate y conocela Canela se tendría que haber casado con, con María Domínguez, no con María Domínguez <risa> Con Claudio María Domínguez. Bueno, gracias Nati por haber subido un ratito acá a Radio Nauta eh, a hacer esta pequeña entrevista antes de tu presentación en Jauría Mutante. Mirá, con eh, McLavaro, que te chipa, sientas mutante uh. como todos nosotros. Ay, me encanta la palabra mutante. Vos sabés que ahí te contaba, los chicos de enfrente, que se dice el mutante. ¡Eh, cállate, mutante! ¡Eh, mutante! ¡Cállate, mutante! Así. ¡Ah, Entonces, se, las ofensas de ellos son muy... Viste que los éteros tienen ofensas muy de marica, de puto, deseo de puto porque te dicen, eh, chupame la pija, eh te voy a romper el orto eh, chupame la verga, eh, chupame los huevos y decís, para un poco basta de pedir y pedir y no hacer porque es así no, te, no, no se dicen entre los heteros anda a chuparte una concha, chupate una teta no, eh, chupame la pija, puto, eh y el otro día me encanta ¿sabes? a veces no me duermo, a veces sí los escucho, los escucho, los escucho y un día Entre tanto yo pamongueo, te voy a romper el orto. Uno salió y dice, "Eh, te voy a poner una tanga, te voy a romper el orto." O sea, dije, ya le aumentó se un, plen, guión, un plus, un salió de igual, te, ya tenías ganas, ¿viste? Te voy a poner una tanga y te voy a después te voy a romper el orto. Primero la tanga." que genial, yo me por la ventana la <risa> <risa> bueno Nati muchísimas gracias también. muchas gracias a ustedes que, a la gente querer. que está afuera en jaulada, ah, que somos la... un montón, montón. Sí, decir sí, los somos... nombres de todas las chicas está chica es linda. Alan, está Camila <risa> eh, bueno somos formamos parte de un espacio no las quiere nombrar, que mala mal <risa> como es la mismo. que conduce, viste <risa> que la conductora siempre se hija no, de puta para nada debimos llegar si mañana te levantás y te dan ganas de comerle texas es que se me cumplió mi poder mutante y sos vegana, ¿sabés? Vegana la concha de tu hermana. Bueno. Un pedazo de carne gordo, lleno de leche me voy a comer mañana. Bueno, pero si sí, eso, podés ser Exacto. caníbal. Podés ser caníbal. Ojalá antes.